En Teleelch, Radio Marca, Entre Amigos. De 10 a 1, con Rosa Lucas. Bueno, pues a las 12 y 38 minutos de este mediodía de hoy miércoles... ...vamos a hablar de algo muy importante que se va a realizar muy prontito... ...en Catral, en la ciudad de Catral. Y para hablar de esto... Pues tenemos con nosotros a Juan, Juan José Vicente, él es el alcalde de Catral. Buenos días, Juan José. Hola, buenos días. Y también tenemos a uno de los organizadores o al organizador de este evento solidario que es Andrés Quiroga. Buenos días, Andrés. Hola Rosa, buenos días. Os acercáis un poquito al micro y así os podemos escuchar eh, muy bien porque vamos a hablar de un evento que tendrá lugar el próximo 26 de marzo a partir de las eh, 11 de la mañana y es que Comerciantes, Junta Mayor, restaurantes, vecinos y ayuntamiento de Catral os habéis unido en una campaña para recoger productos que necesitan los supervivientes de los terremotos de Turquía y Siria. Eh, Andrés, cuéntame un poquito cómo surge esta idea y cómo lo pones en marcha. Bueno, a ver, creo que me conocéis un poquito y sabéis que me mueve esto de la solidaridad, ¿no? El apoyo a la gente que la, que, que la está pasando mal. Y entonces, pues nada, eh, el ver lo que estaba sucediendo en las noticias y todo eso, me arrimé al ayuntamiento, fui a verlo al señor alcalde, le comenté esta idea y, y surgió desde ahí, porque sin su apoyo era imposible todo esto. Y, y nada, es... Ayudar la humanidad. Aquí, como yo siempre he dicho, no aquí no existen ni, ni rezo, ni credo, ni banderas políticas, ni fronteras, ni nada. Humanidad. Solo por ayudar a la gente que, que la está pasando mal. ¿Y eh, cómo le llega el alcalde esta noticia y cómo la recibe, Juan José? Pues nada, a ver, eh, en un principio Andrés se acerca y, bueno, me, ya viene diciéndome que... que hay detrás algo diferente y algo solidario y como no puede ser otra forma al final en determinados momentos lo que debemos hacer es estar al lado de, de las personas y la comarca pues lleva un tiempo y toda españa pero la comarca en el 19 ya sufrimos un dana que, que tuvimos que pasar y al final ...hemos encontrado el, en, en toda la provincia... Y ...en toda España, esa, incluso en Europa... ...esa sensibilidad hacia nosotros... ...hacia un momento bastante difícil... Uh -huh. ...donde nos vimos debajo del agua... ...y bueno, pues eh, por desgracia... No, ...van surgiendo este tipo de cosas... ...y lo que tenemos que, que ser solidarios... ...y bueno, como Puerta de la Vega Baja... ...como municipio que estamos ahí... ...en la entrada de la Puerta de la Vega Baja... Pues lo único que nos quedaba es estar cerca de, de lo que se está moviendo, que es algo muy grande y que distintas empresas y encabezado por Andrés, pues nada. Es eh, lo que nos toca y si algo tenemos que hacer las instituciones y los organismos públicos es ser sensibles a estas cosas y, y ya no hablamos de, de entidades sino de personas. Uh -huh. eh, como bien dices, como puerta a la vega baja, y es que está abierto para toda la vega baja y todos los que nos estén escuchando que se puedan acercar el próximo 26 de marzo. Eh, ¿Qué es lo que queremos recoger? ¿Queremos recoger alimentos, verdad? ¿O todo lo que podamos eh, para mandarlo? Andrés... A ver, en principio, eh, el, el estar en contacto directamente con la ONG, eh, que ellos están ahí en el, en el punto cero, eh, ellos nos están diciendo que es según las necesidades que van cambiando mucho. Uh -huh. Ahora mismo, eh, ¿qué es lo que necesitan? Es eh, cobijar a esa gente que está en la calle, que no tienen a dónde dormir, no tienen a dónde meterlos. Entonces, la necesidad de ellos es eso, eh, montar eh, tiendas de campaña. Eh, ahora me estaban diciendo de que están viendo el tema de los contenedores, eh, están comprando contenedores y refaccionándolos para poder meter a la gente ahí adentro. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la necesidad mm, prioritaria que hay en este momento? Es, como no se puede enviar desde aquí ni tiendas de campaña ni, ni contenedores, entonces ellos lo que están esperando es recibir... Eh, dinero uh -huh. para comprarlos directamente en el sitio y así poder eh, montarlos. Ellos me han mandado fotos y todo eso de, de los terrenos donde están preparándolo, eh, algunos contenedores que ya tienen... Eh, Y esa es la necesidad prioritaria que hay en este momento. El cobijo, ¿no? Poder, poder cobijo. cobijar a las personas sí, que se han quedado porque, sin, sin vivienda, claro. Claro, se han quedado sin nada. Están en la calle, están, están durmiendo en la calle. Uh -huh. y, y con mucho frío, y porque ropas y todo de abrigo no están dejando pasar en este momento. Está mm, un poco complicado eso, porque ya están muy saturados de esas cosas. Pero la prioridad y lo que no pueden conseguir es el apoyo... económico para poder comprar ese, ese tipo de material. Es importantísimo, ¿verdad? Que por lo menos tengan cobijo, eh, sobre todo en las temperaturas, en el momento que, que están allí, ¿no? Que ya están, están ahora con están mucho, con mucho frío. frío. Están con mucho frío. Eh, ¿Cómo podemos ayudar? Eh, de ¿Qué vía nos, eh, nos habilitáis para poder ayudar, como para realizar ese, esa aportación, esa donación? Bueno, para nosotros era importante en el minuto uno encontrar un interlocutor a pie de... de campo uh -huh. en el punto cero y eh, para ello pues se habilitó la posibilidad de, de la ONG IAE, uh -huh. Rescue, que está allí trabajando y que eh, a través de incluso los bomberos y todo eso están allí y era importante para nosotros que fuera finalista. Al final la, solida la solidaridad de todos lo que sí tenemos que conseguir es que llegue. Y bueno, pues había la posibilidad a través de la, de la ONG de hacerlo. Y bueno, como decía inicialmente, pues tenemos la posibilidad de hacer una recaudación en la cartelería y de todos los medios de comunicación eh, cuesta eh, cuenta una, un número de cuenta habilitado para ello. Uh -huh. Y el día del evento, pues incluso hay.. se va a hacer un, sí, va, un, pa una paella, paella gigante. Gigante para que todos puedan pues esa parte de solidaridad eh, acercarla. También hay una necesidad que es eh, productos de parafarmacia y todo lo que tiene que ver con un poquito con esa parte no de medicamentos, sino esa parte de parafarmacia de sanitaria uh -huh. que es necesario en, a, a pie de por lo que ha sucedido allí, por la falta de, de, de solubridad y, y sanidad. Bueno, pues ese día del evento se va, se va a poder entregar ese tipo de. Uh -huh. de Sí, material de primera necesidad claro. uh -huh. como un kit de primera necesidad es importante eh, pero estas aportaciones por ejemplo económicas las podemos estar haciendo desde ya no hace falta que lleguemos al día del evento no hay un qué? número hay un número de cuenta ¿Donde en podemos... toda la cartelería que hemos sí. hecho que hemos lanzado uh -huh. hay un número de cuenta no con el con, con lo que es eh, toda la información de, de esta ong vale que ellos esta ong parte de de los bomberos, tanto de aquí de Elche, como gente de Valencia, que también hay médicos, incluido en esta en esta ONG. Uh -huh. Y ellos están ahí, y son los que van con los perros haciendo los rescates. Eh, nos contabais, empezabais a contar un poquito el evento. Vamos a la parte un poquito lúdica, eh, en la que vamos a estar ayudando, además de asistir a un evento que, ay, yo estoy leyendo por aquí, que es muy chulo, ¿no?, con... con conciertos por la solidaridad y también, como decías, esos, esa paella, ¿no? Esa paella también solidaria. Sí, bueno, pues el día 26 eh, de marzo, a partir de las 11 de la mañana, eh, comenzaremos con la programación de todos los eventos. La verdad es que por parte de, de la producción y de los, eh, tanto los conciertos, los músicos, eh, se han subido fácil y... y va a haber, pues así como 12 o 13 actuaciones que se está organizando desde la producción para que, para que tenga... Más, más, ¿no? Más, sí, sí. No, esto ahí, es que va creciendo ahí total, por es que, momentos. Cada día, que no, Es que hay tanta gente que se ha ido eh, informando, se ha ido enterando de todo esto, eh, y voy a hacer mención a, a la Casa de Andalucía, uh -huh. que son los últimos en enterarse y aportar, que, que han aportado muchísimo. ...y de ahí se han ido sumando... ...estamos hablando ya de 20 artistas... ...20, 20. ...o sea que va a ser una jornada artistas. importante también... Empieza, importante. ...empieza a las 11 de la mañana... ...pero esto va a continuar a lo largo del día... ...incluso día. por la tarde ¿verdad? Sí, sí, sí... sí, sí, sí. Eh, ...veo que se van a habilitar... Eh, ...se montarán carpas para quienes quieran ayudar... ...y puedan llevar esos productos de primera necesidad... ...de los que estabais hablando... ...que es algo también muy importante... ...realizar también do, eh, esos donativos para la ONG de ayuda... intervención y emergencia de los bomberos que, que habéis comentado y además podemos pasar una mañana lúdica en... Eh, ¿Va a ser? Eh, ¿Dónde va a ser exactamente El, en Catral? La, en la calle Libertad que es una... una calle a, en la entrada del municipio, puesto que, la, que tenemos que encontrar una ubicación también que fuera cómodo. Nuestro municipio, como te comentaba, tiene una comunicación a través de la 7 y de la P7 muy fácil y ahí hay bastante zona de aparcamiento y de poder congregar un evento como este, que a, solemos utilizar tanto en las festividades, entonces creo que es eh, un sitio ideal ...para acceder por todos y bueno, como te comentaba, a partir de las 11 empezará y, y bueno, eh, haremos un parón al mediodía... ...para, para, para que al final ese tramo eh, se pueda descansar un poquito, pero sí, la idea es intentar eh, que durante todo el domingo pues haya un día de solidaridad y de sensibilidad... A, como no puede ser de otra forma, a las dificultades de todo, porque nos puede tocar estar aquí y uno puede nacer en Turquía, mm -hmm. en Ucrania o en cualquier sitio. Y tampoco sabes cuando lo puedes necesitar tú. Claro, y, entonces... Eh, sería ¿cómo, cómo, de claro. agradecer, ¿no?, que te ayudaran también. Claro. Um, Al final lo de ayudarme a ayudar eh, tiene su sentido. Ese es el lema, ayúdame, ¿no? Ayúdame a ayudar. Ayúdame a ayudar. Eh, es el lema. Bueno, el 26 de marzo hay una jornada lúdica, divertida, Eh, ...para pasar todo el día, todo este domingo, no solo eh, en convivencia... ...sino también ayudando a otras personas que en este momento tanto lo necesita... ...como son pues las eh, personas que han, han tenido la desgracia de padecer ese, esos terremotos, ¿no? Eh, víctimas de Turquía, uh -huh. estamos hablando. Sí, sí esta, esta organización está directamente en Turquía. Uh -huh. Ellos eh, están moviendo eso. Sí. Eh, Es bien dicho, mmm, nadie puede saber qué es lo que nos va a pasar mañana. Hoy estamos perfecto en Catral, en Elche, un día precioso, pero la naturaleza, la naturaleza es lo que es, y contra ella no podemos hacer nada. Es cierto. Nada. Uh -huh. Y una vez que sucede, lo único que podemos hacer es levantarnos y volver a empezar. ¿Pero podemos hacerlo solo? ¿O necesitamos la ayuda? Siempre es buena la ayuda. Siempre es buena la ayuda. Unido siempre de uno más fuerte. La unión es más fuerte. Uh -huh. Yo considero eso. Para mi punto de vista es eso. No podemos solos. Siempre necesitamos de alguien. Y, el que cre y considero que el que se crea omnipotente de que no necesita a nadie... pobrecito de él. Bueno, además este evento eh, estará presentado también por, por alguien de aquí de la casa, ¿no? Por mi compañera Rosmaría Alonso que estará por allí también el domingo disfrutando y, bueno, pues haciendo todo lo bien que sabe hacer ella un evento como este y esa presentación de, bueno, pues eh, de esta jornada tan lúdico, lúdica, pero eh, no hay que olvidar que es para concienciar, para ayudar, para ser eh, solidarios en este caso Para las víctimas de este terremoto, por desgracia, que necesitan en este momento, que están pasando, además, como decías, Andrés, mucho frío y les hace falta, sobre todo, esa ayuda también económica para poder habilitar zonas y comprar lo que necesiten para resguardarse de este frío. Sí, la verdad es que, bueno, para nosotros en el evento era importante también que, que, que la, la ONG estuviera allí. Por lo que comentabas de las carpas, eh, nosotros mm, es importante que, que cuando la gente vaya a disfrutar de un día lúdico, pero con el trasfondo que tiene, que encuentre a la gente que puede presentarle y contarle lo que eh, está ocurriendo. Uh -huh. eh, la semana, hace un par de semanas que nos juntamos para intentar eh, ir Montando el evento, eh, pues a través de vuestro agradeceros siempre la colaboración, eh, tuvimos la posibilidad de, de contactar con los bomberos y al final el responsable que está allí, que se iba precisamente una semana allí, pues hemos tenido la suerte de poder estar en contacto directamente desde allí. O sea que podemos saber en primera persona prácticamente lo que está pasando por allí con estas eh, eh, unidades ¿no? que han sido desplazadas y que bueno, estarán también allí. Sí, bueno, en un principio fueron en el momento que ocurrió el terremoto a hacer ese primer pacto que es, eh, al final lo que se necesita en ese momento es el rescate. el rescate y bueno ellos estaban allí ahora pasado ese tiempo en el cual se puede rescatar a una gente con vida uh -huh. ahora lo que nos queda es pues la solidaridad de todos de ver cómo somos capaces de poder reconstruir aquello cada uno desde su pequeña eh, granito de arena a que vuelvan a, a vivir con unas condiciones eh, idóneas Eh, ...y poder reconstruir su vida... Uh -huh. ...y al final es un momento... ...no solo de ver lo que no tienes... ...sino que psicológicamente... ...saber lo que has perdido... ...y lo que dejas atrás... ...y a uh -huh. veces un solo simple recuerdo... ...que se te queda en los escombros... ...es lo que echas de menos... Uh -huh. ...pero es por lo que te une... ...al final tienes un familiar fuera... Un, ...tu hijo... ...y te dejas tus recuerdos y tu vida ahí... ...y no puedes volver a entrar... ...y bueno... Al final eso es un problema que, que todos y humanitariamente estemos donde estemos nos puede tocar. Y lo que nos toca es estar ahí. Y nos toca estar ayudar. estar cerca, sí. Hoy nos toca ayudar y, bueno, pues eh, ojalá no, no hubiera que hacerlo, ¿no? Habría sido una buena noticia no, no encontrarnos precisamente con una noticia como esa. Eh, pero ocurren y hay que estar los que podemos ayudar en la medida de lo posible. Y para eso este evento, Andrés, si ¿sí te parece, ¿por qué no recuerdas el evento y qué podemos hacer? ¿Y qué se va a vivir un poquito? Haznos un, un resumen ya para terminar. A ver, como decía antes... Eh, Y como acaba de decir el señor alcalde, no. Hemos tenido la suerte de poder estar en contacto con ellos y vamos a tener la suerte de que el presidente de la ONG esté el día del evento. Van a ser ellos los que van a, a recibir las recaudaciones directo. Uh -huh. Nadie va a tocar absolutamente nada más que ellos, que son los que tienen que agarrar toda la recaudación y llevársela para cumplir con la misión que, uh -huh. que tienen. Que quede claro. <coughs> que quede claro. Eh, Ellos eh, traen vídeos, imágenes directas de, de la zona, de lo que ellos están viviendo, eh, porque tendremos una pantalla enorme, que hemos tenido también la suerte de que, de que han colaborado con eso para poder pasar las imágenes y todo lo que se va, se va a ver ese día a través de, de, de lo que ellos traen. No, no son imágenes eh, cogidas de internet ni de nada, no, son imágenes reales. reales de la zona. de las personas que están trabajando y haciendo esa labor. Uh -huh. Cómo rescatan a los chicos, a los niños, eh, todo, absolutamente todo. No, so, no van a ser imágenes cogidas de internet. Eh, pues nada, el, lo que es el evento en sí, como decíamos antes, no van a haber 20 artistas mínimo, entre eh, cantantes solistas, conjuntos, Eh, vamos a también tener un, un equipo de niños violinistas Que estamos hablando de 30 niños violinistas Ay, eh, Baile, lo último de, como decía, la Casa de Andalucía Que se ha sumado a este evento y ha aportado muchísimo Incluido bailarines, cantantes y todo eso eh, la, la Paella Gigante, ¿no? Que, que tendrá un, un, un valor mínimo Eh, ...para poder recaudar de todo eso... ...más las uh -huh. bebidas... ...y también han donado ropas nuevas... ...para poder vender... ...un tipo mercadillo... ...pero con ropa nueva Ajá. de una empresa... Que, ...que lo pondrán también... ...todo a un mismo precio... ...con un coste mínimo... ...y, y lo donan absolutamente todo... ...muy bien, y todo lo recaudado... De ...todo estimado? lo recaudado se lo llevan directamente... ...la gente, sí, sí. los bomberos... ...que estarán vestidos de bomberos... ...con sus perritos ahí... ...que son los que hacen el rescate... Eh, el apoyo de, de varias organizaciones de moteros que harán para hacer eh, exhibición o, o mostrar sus motos, espectáculo, ¿no? Que, que, que aportan de una manera u otra para que esto se, se haga. Mm, Desde de luego se, se ha preparado toda una fiesta es, solidaria. Una fiesta solidaria eh, muy grande. Para que la disfrutemos y para que pongamos también nuestro granito sí. de arena. Por poco que sea, eh, todo lo recaudado siempre va a venir muy bien. Y por po pequeño, como decía el alcalde, ¿no? Eh, por pequeño que sea ese granito de arena siempre va a venir muy bien. Porque ahora mismo hace falta allí y mucho. Y mucho. Yo como dije en una, en una oportunidad, perdón, eh, yo no soy de Catral. Obviamente, soy argentino, <risa> pero mi pueblo mi pueblo es Catral. Y, y considero que Catral es un pueblo pequeñito, pero enorme. Porque he visto muchas cosas desde el señor alcalde que hacen eh, para, para hacer que ese pueblo sea tan grande como lo es. Uh -huh. Y tienen un corazón enorme. Porque lo sé, lo he visto, lo he, lo he vivido, eh, mi mujer es nativa de ese pueblo. Pero Catral tiene algo. ya no solo por ser la puerta de la Vega Baja, sino que tiene algo. Y la verdad que en este momento las personas que dirigen ese pueblo, la verdad que, muy bien. Pues si te parece, nos despedimos con las últimas palabras que nos va a decir el alcalde y, y bueno, hoy tenemos que casi terminar este programa, pero desde luego ya adelanto que estaremos recordando el evento continuamente también aquí en este espacio, en Tele Radio Marca, pues para que no se nos olvide, también hay que decir que eh, nos consta que la zona de Elche y Vega Baja es muy solidaria y va a haber muy buena respuesta. Pues sí, la verdad es que como cierre sí me gustaría al final un evento como este, que es solidario, eh, sin el arrimar del hombro de mucha gente, no puede salir. Entonces es verdad que es un momento de, de coger un perfil bajo y, y que el centro sea la gente que lo necesita, pero... Desde, de, empezando, protección civil, policía local, eh, los municipios de la comarca, eh, colaboradores, eh, tanto Teleelch como eh, Telfi Televisión, como Los Moteros, como muchas empresas están, están sumadas e involucradas. Mm -hmm. Es verdad que de una forma solidaria y que no es el momento de, de publicitar ni, ni, ni de hacer eh, centrar en alguien ni ninguna empresa, pero eh, desde mi posición me gustaría agradecer eh, a todos eh, lo fácil que lo han intentado o que lo están haciendo para que, para que el día 26 sea un día importante. Y bueno, hay muchísimo trabajo detrás para poder montar un evento como este... Y espero que sea un día eh, de felicidad para todos y, sobre todo, que cuando lo cerremos nos sintamos satisfechos de poder eh, aportar nuestro granito de arena eh, desde la comarca, desde la provincia, porque, no, eh, como comentabas, hay mucha, muchos municipios de toda la provincia y de toda la comunidad valenciana que se están interesando en, en qué se va a hacer en la, en la comarca.